Bueno, sí, en este último tiempo eh, nosotros hemos firmado un convenio con el Colegio de Ingenieros, eh, la Asociación de Abogados y también un grupo importante de contadores de, para realmente poder eh, hacer una primera actividad que es una cancha de fútbol para los profesionales que realmente ...hay mucho que practica en este deporte... ...y no hay... ...la posibilidad de tener... ...una... ...un espacio... ...y entonces... ...en la acción conjunta de... ...estos colegios y... ...y la universidad... ...lo que estamos tratando es de... ...poner en... ...en valor, digamos, la cancha de fútbol que hay en el complejo universitario ya... ...y de esa manera poder... ...llevar adelante una actividad importante en el día de hoy, que es, digamos, el deporte, pero también creemos que es más importante también la posibilidad de que los distintos grupos de profesionales puedan compartir, digamos, un espacio común y de esa manera también recrear ese ser universitario que han tenido todos, y bueno, creemos que es una semilla para que el día de mañana esta actividad pueda llevarse adelante a través de otro tipo de organización. Claro, por eso hablaba de un proyecto decía porque bueno, se va a arrancar con como decía usted con la canchita, pero hay este aspiraciones a llegar a algo más, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros creemos que es importante trabajar en conjunto con las distintas eh, organizaciones de la comunidad y también en eso eh, creemos muy importante poder ser por lo menos actores en galvanizar el esfuerzo de varios para llevar adelante más a una un, una cuestión que tiene que ver con simplemente el esparcimiento, pero también tiene que ver con la integración en la sociedad de nuestros estudiantes, que el día uh -huh. de mañana van a ser profesionales, y sin duda que eso también va a dar vida al sector deportivo que tenemos en en el campo claro. que realmente es importante poderlo mantener uh -huh. y también nos va a dar sustento y colaboración para poderlo mantener en condiciones seguro y cómo aparece esta posibilidad o esta idea mejor dicho pues, de, de, de juntarse de... de estar juntándose en otros lados o algo por el estilo o no sí sí hay un grupo importante de ingenieros y que participan en torneos de fútbol y un día bueno de esas cosas que en un curso hablando Eh, nos hemos contado que había una necesidad de contar con un, con un espacio para... ¿Propio? No, no, no sé si propio, pero sí destinado a, a la práctica de, de estos torneos claro. que hacen los profesionales, y bueno, en ese momento ellos tenían la intención de, de trabajar en conjunto con... ...algún tipo de asociación... O, ...o club o demás... ...y bueno de la charla surgió... ...que nosotros también... ...veíamos que el centro de estudiantes tenía... ...intereses de participar... ...con... ...de los torneos locales y demás... ...y creo que surgió la idea... ...de poder hacer en conjunto... ...algo que va a servir a todos... ¿no? ...y me parece que es muy importante... ...esto de... ...encontrar un acuerdo... ...de colaboración que nos permita a todos alcanzar nuestros objetivos y fundamentalmente favorecer también a la comunidad, ¿no? Porque el día de mañana esto va a estar disponible para todos. Se avanzó en la idea, se firmó el convenio ingeniero, ¿y cuáles son los pasos a seguir ahora? Agostina, le estás saludando. Buen día, ¿qué tal, Agustina? ¿Cómo le va? Hoy ya se ha nivelado todas las canchas con, con los equipos viales. Eh, ¿Cuál es el predio? El predio es el atrás de en la propia o campo universitario en la zona de atrás hay una cancha de fútbol armada y bueno y tenemos ahí sobre SCAC y tenemos la posibilidad ah. de ocupar también toda la la quinta aledaña que eh, ha acabado que ha, está haciendo ya terminada la escrita pues, por parte de la universidad decir, en el campus universitario y Bueno, hoy en día ya se ha, está poniendo todo el riego y esperamos sembrar el, antes de el fin del otoño y poder eh, tener esta cancha lista para jugar en agosto-septiembre y de manera así también hacer algún torneo interprofesional y, y poder de esa manera, digamos, inaugurarla para todos los que quieran participar. Uh -huh. Y luego también serían a eh, cargo ustedes desde allí de el mantenimiento de las instalaciones y demás. Sí, sí, sí, la idea es eh, colaborar en el mantenimiento y fundamentalmente planear una un un avance de esto el día de mañana con los vestuarios y demás que eh que sean digamos una forma de de planificar, digamos, el futuro. Eh, en función también del, de las necesidades de los distintos grupos de asociaciones. Creo que los médicos también están por por entrar en este grupo y bueno, me parece que es importante que para todos aquellos que han pasado por una universidad eh, tener y recrear, digamos, un espíritu universitario y fundamentalmente nosotros estamos cada día más convencidos de que es necesario eh, tener interdisciplina para poder llevar adelante proyectos y, bueno, quizás también esto sea un lugar de encuentro de esa interdisciplina para cosas que surjan para el mejor de la sociedad y demás. Bueno, ingeniero, lo saco un poquito de este proyecto y le pregunto cómo ha sido el ingreso a la Facultad de Ingeniería para, para este ciclo. Bueno, hemos tenido un ingreso de 270 alumnos, un número que no ha crecido mayormente del año pasado, pero se ha mantenido, a pesar de los esfuerzos que hay por parte del Estado y demás para que este tipo de carreras sean estudiadas, hay una muy importante actividad desde punto de vista de becas, sin duda que tenemos un, un año nuevo de de expectativas de estos alumnos y también resultados relativamente eh, pobres en lo que hace a la a la formación eh, necesaria para iniciar una carrera. Eh, sin duda que tenemos un número importante de alumnos que no alcanzan a cubrir las necesidades desde el punto de vista académico para enfrentar una carrera de estas con éxito, pero... Esto se viene repitiendo en los años y creo que también es importante de que eh, veamos como una necesidad de nuestra nueva escuela secundaria de reafirm reafirmar los cambios y fundamentalmente generar una competencia en el área de, de estudio propio, de eh, esfuerzos de y no solo en pensemos que lo que nos está faltando es un problema de las carreras de física, matemática o química. Uh -huh. Digamos, nos parece que es muy importante que cada uno de, de nosotros, desde el punto de vista del nivel educativo que estamos, veamos que es necesario recrear una cultura que tenga que ver con el esfuerzo, el estudio y, y fundamentalmente con la idea de que cualquier proyecto personal lleva un asociado, un desarrollo importante de horas y demás para poderlo concretar. Y creemos que en este momento las expectativas de los alumnos están claras. Digamos, el equipo nuestro ha mostrado que... Eh, Los alumnos que están ingresando en este momento en la universidad se dan cuenta de que les faltan una cantidad de actitudes para poder eh, sobrellevar, digamos, el salto. Siempre ha sido importante el cambio, pero hoy en día los alumnos lo reconocen claramente de la falta de competencias en algunas cuestiones. Uh -huh. Y me parece que eso es importante no solo desde la escuela secundaria, sino también de los propios profesores. Eh, padres, familiares y demás, que volvamos a mantener un, una cultura del esfuerzo para poder llegar a un logro. Y eso lo hemos detectado desde el último tiempo como una de las necesidades más importantes a trabajar, además de la matemática, la química digamos. bueno demás.